Así, ahora, ahora sí, nos vamos a meter de lleno en una columna muy picante en la fecha en la que estamos, política económica, Julia Rigueiro, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy estoy bien con expectativa. Hoy estoy a ah. ser no me hubieran preguntado, estaba un poco para abajo y estoy para arriba, me parece que ganamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, un montón, mándame un poco de esa que de, de la que tenés, mandala para acá un poquito. Vamos, vamos a ver si con la columna lo logro, porque todo voto es político, eso es obvio, y todo voto también es económico. Así que vamos con algunas buenas, positivas, Dale. de ese tiempo, que, que nos hagan también eh, depositar en la urna esa expectativa económica Bien. para nuestras vidas. Hoy, entonces, es una columna un poquito más optimista que algunas otras que hemos tenido. ¿Por dónde vamos a arrancar? Yo creo que eh, está bueno arrancar por el tema del transporte. ¿Cuánto um, está el bondi en Marble? En Marble está 170, 170 P. Divino. Bien, eh, y tiene subsidio. Ahora, hay una opción para vos, Lur, me parece que es lo que estabas esperando. A ver. Si querés, si tenés ganas de renunciar voluntariamente, optativamente, al subsidio, al transporte, bueno, lo puedes hacer a partir de mañana y vas a pasar a pagar... Unos 700, 800 pesos el pasaje ¿Qué te parece? Me encanta. sabes por qué? Porque aparte estoy harta. Harta de los <risa> choriplaneros, harta de que se roben todo, harta de que con mis impuestos le esté pagando el colectivo otra persona. Me viene de 10. <risa> y justo además porque de repente, si alguien que está escuchando y tiene monotributo social y accedió a la SUBE con tarifa con más subsidio, que es a la mitad, bueno, igual renuncia renuncia a ese y al otro subsidio que al que accedemos todos y todas Ajá. Eh, y, y pasa a pagar si quiere sí. si votó a mi ley por ejemplo y está en contra de la intervención de, de la, la, la casta, quiere más libertad bueno, ahí está, la libertad de pagar el bondi, lo que vale sin subsidio eh, a partir de mañana lo mismo el tren, lo mismo el subte, bueno, todo el transporte público que depende de la ciudad donde la persona viva eh, tiene tiene acceso. Yo me imagino, eh, eh, por ahí eran esas las filas de gente, sí. filas y filas sí. de gente que estaban ahí haciendo eh, en la oficina de transporte. Quizás era eso. Yo creo que sí, sobre todo además porque hay, eh, no solo personas que tienen salarios medios y bajos, sino personas de salario alto que se quejan mucho de la intervención del Estado en la economía. Y sin embargo, bueno, veremos esto, si las filas son de... Son de esos laburantes esos laburantes que, que van a renunciar optativamente al subsidio ahora bien parece que los medios de comunicación hegemónicos no Ajá. entendieron muy bien la medida porque se pusieron a decir que era una medida fascista que no podía ser que te obligaran y que y bla bla pero no no nada de eso es optativo si uno quiere si uno quiere renuncia voluntariamente al subsidio y el objetivo eh, ahora saliendo un poco del, del sarcasmo el objetivo que anunció sí El, el gobierno es supuestamente eh, lograr una redistribución hacia las personas con menos ingresos. Bueno, eso no va a suceder. El objetivo en realidad, y que sí tiene, puede tener cierto impacto, es un poco mostrarle a la ciudadanía que la presencia del Estado es clave en muchos aspectos de nuestra vida, también en ese, y contrarrestar con la posibilidad o, o, o mostrar como esto, como una pequeña muestra gratis porque hasta ahora no, les, no le no salió un peso a nadie, digamos, una pequeña muestra gratis de, de lo que podría ser el, eh, un gobierno, ya sea de la Libertad de Avanza o de Juntos por el Cambio. Y aprovechando eso, y sigo con el transporte, esta semana la Libertad Avanza, eh, en la voz de su candidato a presidente, se encargó de decir algo que, que es un déjà para quienes tenemos cierta edad, que es la privatización de los trenes argentinos Y es como un poco una, una, una catástrofe repetida, porque ya sabemos lo que significa que el tren sea una mierda, que, por ejemplo, el trayecto Mar de Plata-Buenos Aires no tenga ventanillas eh, eh, y no y no tenga horarios, pero además de otros proyectos de larga distancia, los de media y corta distancia, eh, y algunos ramales que conectan localidades que si no fuera por el tren no tendrían... Eh, la conexión que tiene y la posibilidad de familias y personas y de laburantes de trasladarse Sin Am hablar eh, de la familia de, digamos de, de las familias trabajadoras ferroviarias que no son pocas y son una tradición interesante también en la argentina eh, sindical y, eh, y bueno y con, con mucha historia sí a mí me parece tremendo me parece me pareció súper doloroso cuando escuchaba o leía, creo, la noticia de que, en el caso de que ganaran, iban a privatizar eh, los trenes. Y hoy leíamos una noticia de la Aerolíneas Argentinas que fue a buscar los repatriados en Roma. Y también hablábamos de la vacuna argentina contra el COVID, a la cual le pegaron un montón, ¿no? Le dijeron, eh, te acordaste tarde, Gil. Y, vos, y, y digo... Eh, Qué po qué sesgada que termina siendo nuestra mirada a la hora de pensarnos soberanes digo es tarde para la vacuna argentina y la verdad es que no, este, no. la verdad es que no es tarde eh, es está mal que nuestra aerolínea de bandera vaya a buscar a los repatriados a roma y la verdad es que es que no y eh, que los trenes que van desde el Mar del Plata, por ejemplo, hasta Buenos Aires, pasen por todos los pueblitos, que levanten gente, que puedan garantizar que, por ejemplo, desde Mar del Plata, se puedan ir de vacaciones, familias completas a... Digo, estamos hablando de gestos que son tan patrióticos, a mi punto de vista, eh, y que no sé si, la, si se logra dimensionar la real pérdida que sería una privatización. O sea, ya quedamos como quienes no tengan el recurso suficiente vamos a quedar varados en Mar de Plata sin poder movernos. Porque no vamos a poder ir a ningún lado, porque no nos va a alcanzar el bolsillo si un pasaje de colectivo va a valer 700 pesos. Yo no voy a poder salir de nuestra ciudad nunca más. Eso, además, sabiendo, porque lo sabemos, que quienes necesitamos a veces trasladarnos a la ciudad capital, ya sea de la provincia de Buenos Aires o del país, Que el colectivo el transporte eh, por vehículo por la ruta o sea el colectivo de larga distancia es carísimo y se va de mambo en el precio claro. de, por, por kilómetro y que el tren es sumamente accesible es una para mí tiene que ver con a veces me parece que no se logra dimensionar esto que decía no como no nos damos cuenta y creo que no comprendemos también lo que representan en eh, que las empresas tengan, eh, que sean estatales o que tengan una mayoría estatal, eh, ¿no? que, que sean mixta, digamos, pero que la decisión final sea del Estado, que generen eh, por ahí alcances similares a una empresa privada con costos a la mitad. Digo, a veces pienso, ¿no? Digo, eh, Cristina había dicho una frase una vez, que alma de colonia, No, esto de no poder dimensionar lo que representan realmente eh, el transporte, en este caso, público. Yo creo eso, si llegase a suceder la privatización, eh, me parece que hay miles y miles y miles de personas que van a quedar varadas eh, durante muchísimo tiempo sin poder eh, acceder a ya sea unas vacaciones a visitar un pariente, a conocer, a trabajar, digo porque va a ser inaccesible realmente, va a ser imposible. Y, y ahí hay, bueno, eso, un punto por el que empezar también para para, para, para la, la, las consecuencias económicas que va a tener el, la elección del domingo es eso, defender también un acceso al transporte que eh, necesitamos mejorar, no empeorar. Hay mucho bueno. que mejorar en relación al colectivo, eh, a los trenes y y al acceso a estos eh, y, y sin embargo bueno la, las posibilidades de mejorarlo no no son las mismas con, con, con los tres candidatos candidatos a, a presidentes que hay sino bien bien diferentes eso es un punto y, y bueno lo tenemos eh, en cantidad de ejemplos desde la pandemia para acá que podemos a los que podemos recurrir hay también otra otras otra cuestión y voy a por ahí a algo está pasando de la no sé si está pasando de largo, pero es un poquito más duradero que medidas eh, muy concretas como como esta posibilidad de renunciar al, al subsidio o uh -huh. o cosas tan de coyuntura que pasan los días y, y parece que nos olvidamos. Y es que algunas de estas medidas que en su momento en una columna nosotras charlábamos y decíamos, ¿son electoralistas? ¡Ay, qué electoralista Y sí, son electoralistas. No, sí. Pero mientras tanto están pasando por el Congreso, con lo cual están obteniendo la legitimidad que les da nuestro poder eh, republicano eh, dividido en poderes y que en la pata legislativa tiene una parte importante y le da más durabilidad a las cosas. El, la ley de alquileres fue promulgada a tan solo una semana de haber salido del Congreso, rapidísimo, una velocidad Rico. pocas veces vista. Sí, sí claro. eh, Y, y significa haber haberle puesto un por lo menos un, un cierre a este periodo de, de un debate que le importa a millones de argentinos y argentinas lo conozcan o no porque les va a afectar en en, en sus próximos eh, años de vida y en el lugar en donde habitan que es tan importante como casi nuestra segunda piel no de dónde vivimos y como cómo estamos en el lugar donde vivimos uh -huh. y bueno la ley se promulgó con Eh, las modificaciones que pretendía el Frente de Todos sin el, la, el apoyo de Juntos por el Cambio, ya lo sabemos, porque son un partido político que defiende propietarias y propietarios no inquilinos e inquilinas, y eh, vamos a tener contratos de tres años, actualizaciones eh, de no menos de cada seis meses, precios por ley publicados en, en pesos, en la moneda nacional, eh, y también una actualización de, de esos... Eh, aumentos de los alquileres, un poco más favorable que la ley anterior, que ya era más favorable que la ley anterior. Y esto tiene que ver con un cálculo entre la suda de los salarios y la inflación, yendo al menor de, de los dos eh, resultados que den estos aumentos. Ahora bien, todavía falta, y por eso también insistimos en que es bueno poner el voto depositándolo con, con la posibilidad de que las cosas sigan mejorando, porque hace mucha falta, y es regular los alquileres temporarios en las ciudades turísticas como la nuestra, como la Capa, como Rosario, como Bariloche, que lo vimos también estos días eh, pasando por ahí con el encuentro plurinacional. Y, y eso es un, un pendiente que le queda a la próxima gestión y si es eh, patriótica, como decías uh -huh. vos, Lourdes. no De lo contrario ya sabemos que eso no va a suceder. No solamente no va a suceder, sino que aparte empieza un retroceso importantísimo en el cual se van a echar por tierra los logros que se han obtenido en, en los últimos años. Y, y ahí juega y ahí juega algo importante, que es que este domingo vamos a conocer, tal vez si si no conocemos quién va a ser el próximo presidente, porque de repente nadie llega al 45% y va a haber balotage, bueno pero sí vamos a conocer cuál va a ser la composición de eh, las cámaras de representantes, tanto eh, de diputados y diputadas como senadores y senadoras en la Nación, en la provincia eh, y también los consejos deliberantes Y sabemos de antemano que va a ser una composición muy repartida entre sí, bloques, claro. porque casi inevitablemente va a haber más representación de al menos estas tres fuerzas con los, los posibles eh, bloques e interbloques que se generen, Y eso da por resultado un va a dar por resultado de un congreso eh, bastante trabado a la hora de eh, aprobar o, o, o derogar leyes y va a ser un, un lugar de importante disputa entonces que quede esto asentado por ley va a significar eh, por lo menos un resguardo ante cualquier posibilidad de, de retroceso Sí, un poco hay que decir es un para mí un poco de cagazo algunas de estas cosas me generan por eso creo que es importante no solo en esta columna sino volver a hacer hincapié en los logros que se van eh, teniendo y lo que implican porque el retroceso después es muy difícil volver no cuando se hace un paso para atrás cuando se se eh, tira por tierra esos pequeños logros que se van discutiendo y que se van ganando si no se sostienen bueno después es más difícil sí sí y ahí también creo que corre el vínculo con lo otro que quería charlar hoy que tiene que ver con el contexto internacional en el cual nos vamos a, a desarrollar en los siguientes en los siguientes años y eh, pero decía, ¿no? Que la, la política exterior es como la, la, la rectora o la más importante, uh -huh. si quiere eh, por encima de la política interior. ¿Por, ¿Por qué esto? Porque es el contexto internacional en el en la articulación con los otros estados nación. Claro. Eh, en el que un país como dependiente como Argentina y eh pongámoslo en vía de desarrollo, desarrollo como querramos, depende el ánimo, tenemos medio vaso vacío medio vaso lleno. Eh en el cual vamos a, a desarrollar eh, nuestra sociedad y nuestra economía. Y en ese sentido, eh, volvemos a algo que ya hemos charlado y que seguramente en la Colón de Política Internacional han charlado también, y es que la articulación que propone eh, la Unión por la Patria es muy distinta a aquella que proponen o que defienden tanto Juntos por el Cambio como La Libertad. Claro. Y... Eh, mientras Maza hace campaña al interior de nuestro país, lógicamente, Alberto se fue a la otra punta del mundo eh, a sentarse con Dilma Rousseff, con la camarada Dilma Rousseff, y ponerle el sellito ahí, la lapicera, para que la Argentina finalmente ingrese como eh, adherente al Banco de Desarrollo del BRICS y también sellar que a partir del 2024 vamos a formar parte de ese, de ese grupo de naciones que representa nada más ni nada menos que casi el 50% de la población del mundo, casi el 30% del producto bruto del mundo, y más del 50%, por ejemplo, de la producción de petróleo, entre otras cosas. Y en ese contexto es que el, el banco del BRICS, eh, y comandado además políticamente por China, nos permite eh, habilitar el, el swap, el famoso swap, que son yuanes, Uh -huh. eh, para equivalentes a, pensábamos hace algunas semanas, 5.000 millones de dólares, bueno, un poco más, claro. equivalentes a 6.500 millones de dólares que en días previos a una elección, sabiendo y conociendo el país en el que vivimos y, y que las elecciones generan una incertidumbre y una inestabilidad este económica y monetaria muy alta y para para activar a sumar a eso y que algunos dale. candidatos una semana antes hacen movidas mediáticas que disparan también, ¿no? Eh, la moneda nacional y obviamente la moneda extranjera y desestabilizan completamente la economía local. Ahí va. Eso dio dio como a ver, nos dio la pauta de aquello a lo que es eh, capaz de lo que es capaz de hacer Milei por ganar en primera vuelta, uh -huh. y fue una jugada en la que intentó una corrida cambiaria y bancaria, que le salió mal, creo yo, evaluó, eh, y que como respuesta, como reacción por parte del gobierno, no solo tuvo eh, algunas medidas concretas como investigar más a fondo y allanar las cuatro o cinco cuevas más importantes se manejan el precio de la eh, del dólar blue, del dólar ilegal uh -huh. y y qué eso tiene su efecto y lo está teniendo porque tal vez no nos centramos tanto como cuando sube, pero bajó el dólar blue eh incluso por debajo de los dólares financieros contado con liquidación y el MEP uh -huh. y y se estabilizó días previos a la elección, con lo cual permite transitar estos últimos días de campaña de otra manera que si el el dólar fuera todo el tiempo urgente urgente eh, sube el dólar, al contrario de eso. Y este, podemos llamarlo desembolso. Bueno, la posibilidad de este, contar con 1500 millones de dólares más permite bancar un poquitito más las reservas, acceder a, eh, o sea, otorgar dólares para importaciones que estaban trabadas, bárbaro por ese lado. Incidir en el mercado de cambio, en el mercado de divisas, no solo en estos días, sino también el lunes. Para sea quien sea que gane, el gobierno va a seguir siendo el mismo. Entonces el lunes probablemente con esta posibilidad no haya eh, altibajos eh, importantes en, en relación al, al precio de, de las divisas. Y esto es importante, también sabemos que el día posterior, y sucedió el día posterior a las PASO, es clave. Eh, y, y además, y como si fuera poco, eh, pagar el próximo vencimiento que tenemos con el FMI, porque y y así bueno, de a poquito ir este no sé, ordenando, por no decir, aflojándonos un poquito la soga eh con la que con la que con, con la que estamos permanentemente. Hacemos Eh, digamos, aflojamos un poco la soga con respecto al pago de la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, de la deuda de la cual no podemos olvidarnos, mientras eh, tenemos eh, bonos para los jubilados, mientras tenemos bonos para los trabajadores informales, para las amas de casa, mientras se negocia eh, con las pymes, digo mientras pasan otras cosas también, se hacen algunas negociaciones, creo yo, que son totalmente necesarias y entonces hoy poder brindar de nuevo para mí, yo lo, creo que te lo había dicho la vez pasada, cuando y negociamos primeramente ingresar a los BRICS, yo brindaba y, y, y la gente no, no termina de comprender a veces lo que implica realmente, digo, bueno, hoy voy a brindar de nuevo. Digo, sí. porque mientras pasan todas estas cosas también se está pagando la deuda también se está pensando en que la Argentina tenga más de un acreedor para que no nos no seamos propiedad de digo, en un contexto mundial aparte en el cual Estados Unidos no está jugando eh, un juego muy complejo y muy peligroso sí. entonces digo y... hay una guerra que se, que no es una guerra ¿no? es un genocidio y hay, que per, se está llorando no, me que me acordé de una cosa Em, eh, el mismo Lula aliado de la Argentina en muchos aspectos, pero no solamente por eh, el, el aspecto ideológico, sino también económico. Brasil es nuestro principal socio comercial y la región de Latinoamérica, América Latina se cae sin eh Brasil, y Argentina del Cono Sur, se cae sin Brasil o Argentina uh -huh. en esa en esa combinación. Claro que sí. Y eh, el mismo Lula Preocupado por la posibilidad de que el presidente sea Milley, de que existe una dolarización, eh habla con el presidente de Estados Unidos, Biden, sobre esta situación, Biden sabe que Milley está bancado por Trump, su enemigo político dentro de sus fronteras, y el juego se pone un poco más grande, digamos. No es cualquier cosa, ni siquiera la derecha encarnada en Mauricio Macri se animó, ni en Bolsonaro se animó a dar por tierra con el comercio que tenemos entre Argentina y Brasil, porque es muy clave en términos de cantidad y de peso económico. Entonces, seamos también conscientes eh, de eso, aunque tal vez no, no lo tengamos tan a mano tan completo, pero eh, está ese intercambio comercial... Está en, en muchísimos sectores de la economía. Totalmente. Yo creo que está bien que no lo tengamos todos y todas todo el tiempo en la cabeza, ¿no? Porque si no vivríamos <risa> no en No, porque una... no te deja dormir. No te viviríamos deja dormir. Viviríamos en paranoia, claro. Ahora, pero me parece interesante que por lo menos la gente escuche y entienda también que se juegan muchas otras cosas. Yo pensaba, de en esta semana, eh, cuando vos hablaste la columna de política internacional, igual con esto ya vamos medio terminando, pero... La columna de política internacional esta semana se centró obviamente en lo que está sucediendo entre, eh, obviamente, Palestina, Gaza, uh -huh. Israel. Digo, ahí también está la mano de Estados Unidos. Más allá que no esté ¿cómo? igual que a, igual que acá en Argentina pero también está en la mano de Estados Unidos y son esos monstruos con los que nosotros tenemos que lidiar el pago de una deuda y con lo que de alguna manera u otra se hacen acuerdos estratégicos no para que esos no sean los dueños, y estoy haciendo comillas, de Argentina, alzar los únicos a los que le demos millones y millones, sino que podamos repartirnos, que podamos pagarle en término cosa de que los acuerdos con ese país sean los justos, los necesarios y los mínimos posibles, abrir, ¿no? Abrir el panorama de aliados, digo, hay muchas otras cosas que se ponen en juego que me parece que son importantes e interesantes conocerlas. Porque si no pensamos que sola, que solamente hablamos de economía de, y demás cuando, no sé, pensamos en un bono, en un aguinaldo, en un no en pequeñas cosas. Y digo, en realidad está todo tan relacionado con otras cosas eh, que si no lo leemos, que si no lo vemos en contexto, para mí eh, puede ser muy peligroso. ¿De verdad? Sí. sí, sí, es así. Y bueno, como vos decías, la economía digo, no es solo plata, eh, es muchísimos otros aspectos. Volvamos a recordar el, el, los fundamentos de esta columna. Es una ciencia social, se trata de lo que hacemos todos los días las personas en sociedad, se trata de nuestro trabajo, básicamente cómo sobrevivimos en este mundo. Y por eso es que es política. Totalmente de acuerdo. Juli, gracias, como siempre. A usted, eh, llamándonos la semana que viene, esperemos que sea bajo el brazo. Te lo pido, por favor. Vamos a ver cómo nos agarra entonces. Éxitos bueno, este domingo, éxitos este domingo, y no te pierdas la transmisión en vivo en Radio de la Sotea desde las 18 horas, y nos gustaría mucho, quizás, si estás disponible, y después lo veremos, hacernos un llamadito y ver un poco cómo se va palpitando eh, las elecciones a nivel nacional, a nivel local, y bueno, ver qué significaría eso también para nuestra economía. Sería espectacular. Así estaré, además, eh, votar a votar a nuestra querida Feliz, Perfecto, entonces. Nos cruzamos el domingo. Te mandamos un abrazo grande, Juli. Otra para ustedes. Ahí pasaba Juli Rie.